Bueno, estamos con, con Guilherme en el lobby del hotel, recién vienen a entrenar. este ¿Cómo cambió el tiempo? no este ¿Cambiaron el horario del entrenamiento para, para poder entrenar con menos calor y, y está bastante fresquito? Sí, sí, la verdad que sí, pero mejor así, ¿no? Que, que, no, que no haya tanto calor porque seguro que, que las cancha va a estar llena y eso iba iba, iba a empeorar mucho la situación de la, de la temperatura, pero bien, ahora sí un poquito más fresquito Uh, creo que para, para la salud de los jugadores mejor y para el espectáculo también eh, bueno en la argentina todos te conocen este saben de tus cualidades de basquetbolísticas eh, pero también saben de tus cualidades y de tus condiciones como persona porque todos los, los argentinos que están enfrentados los que han jugado contigo en otras ligas en otros países eh, en la selección todos hablan este muy bien de, de tu persona de tu forma de ser Eh, y a esta altura de tu carrera está a esta ya edad que, que vos podés tener deportivamente hablando eh, te siguen motivando ese tipo de finales te siguen moviendo eh, algunas cuestiones internas tuyas para jugar estas finales ¿O, o ya se toma como algo normal bueno pues antes de más nada tengo que, que agradecer todas las palabras de los jugadores no sé cuántos ni ni, ni quién fueron pero seguro que son son grandes amigos lo que los que hablaron de eso no Y, y bueno, lo, lo que con la edad que tengo, lo que me motiva hoy es es ganar la verdad es eso, que ya he pasado muchísimas cosas en la carrera y seguro que, que hoy para uno seguir es se sentir competitivo, se sentir útil y, y tener la oportunidad de ganar entonces eso es lo que me motiva es obvio que uno que, que ya se años que, que está haciendo eso, capaz que siendo un poquito menos la presión de una de un partido así y tal y es eso que intento hacer para intentar pasar esa tranquilidad que tengo hoy para jugar un partido así a los muchachos más jóvenes y ahí estamos para para que ellos también se sientan cómodos y puedan hacer un buen partido. Vienen de hacer un partido tremendo, el que jugaron en Brasilia, tiempo suplementario, eh, lo, lo tenían ustedes, lo tenía San Martín, parecía que no lo quería ganar ninguno de los dos, parecía que no lo podía ganar ninguno de los dos. este ¿Cómo pensás que se puede dar este partido esta noche y, y, y en caso de que no lo ganen, el partido de mañana? ¿no? Pues yo creo que el partido no, no creo que va a ser muy diferente de lo que fue allá. Eh, el equipo de San Martín está jugando muy bien, y tiene calidad tiene jugadores experientes y prácticamente se eh, juega muy muy como equipo no entonces yo creo que aquí el, el partido de hoy va a ser muy igualado como lo pasó en, en brasilia eh, espero que hoy podemos dar un toque y así definir la serie pero sabemos que es muy difícil pero estamos acá para eso estamos acá para, para intentarlo y hacer lo mejor que podamos que podamos y, y ojalá podemos salir de acá con, con el título. Eh, por ahí, al principio del campeonato, al principio de la Liga Sudamericana, el, el CEU no era uno de los equipos que vos digas, es el mejor equipo del campeonato, o es uno de los dos mejores equipos del campeonato. Fueron creciendo, ¿cómo se fueron dando los resultados? Había cuadrangulares que eran muy difíciles, había equipos como Guaros de Lara que se habían reforzado con la base de la selección venezolana, más el técnico Néstor García, que parecía ser un equipo este casi imbatible y más de local. San Martín fue, hizo un gran cuadrangular ganó en forma invicta ¿Fueron creciendo? ¿Ustedes fueron avanzando en la competencia? Sí, nuestro equipo sobre todo creo que creció con, con la competencia nosotros el año pasado, la, la temporada pasada no, no no nos salió muy bien y este año obviamente tenía un, un poquito más de presión para eso pero creo que el montaje del equipo fue fundamental eh, donde hemos traído jugadores como, como Pilar, como Jefferson como Coimbra Y el último toque y una, una posibilidad que pareció en, en, en traerlo a Derick, que fue un, una contratación eh, hasta ahora fenomenal para nosotros. Entonces, con eso hemos, hemos montado un equipo muy competitivo, un equipo muy interesante, donde tenemos 10 jugadores eh, para, para hacer la rotación. Y eso, sin duda, a lo largo se paga. Eh, has enfrentado en infinidad de veces, desde, desde cadete, si no mal recuerdo en una selección de cadete, este a los jugadores argentinos, ya jugando en la selección, este después en los diferentes equipos, compartidos con ellos en, en distintos lugares, eh, ¿cuál es tu opinión acerca del jugador argentino y qué cosas le ves como como atributo? no Bueno, pues yo creo que, primero que tengo algunos, muchos, amigos que, que juegan, jugadores argentinos, y la verdad que con, con, con todos la, la, la pasé bien, la verdad es decir, y, y sobre todo ahí con, con, con Prigione cuando estuve en España que me ayudó mucho, luego con Siorciare en Rimin donde estuvimos juntos también, lo, la pasamos muy bien, entonces la verdad que, que, que, que los quiero muy, muy bien, ¿no? Y, y bueno, el jugador argentino yo lo veo como muy muy disciplinado tácticamente, que tiene muchas ganas, eh, jugador que entiende el baloncesto, entonces con eso ya, ya sale del lente de mucha gente, ¿no? Y obviamente tiene mucha calidad, creo que hoy el, el campeonato argentino es muy competitivo, tienen 20 equipos, 18, 20 equipos, y una, una TNA también con otros otros tantos de equipos, entonces eso hace que, que con que salgan muchos jugadores jóvenes también, ¿no? entonces yo lo veo que, que el básico argentino hoy muy bien, y creo que va a ser así por muchos años. ¿Cómo está la Liga de Brasil hoy por hoy? está creciendo está creciendo la verdad es que hoy tenemos una una parcería ahí con, con la nba que, que nos da mucho y, y sigue creciendo hoy estamos en la televisión abierta también que es un, una victoria para, para nosotros después de 12 años sin, sin tener la, la competición más grande del país sin, sin aparecer en la, en, la, en la televisión abierta entonces va de pasito va creciendo eh... Bueno, y, y en lo personal, eh, ¿en qué etapa de tu carrera profesional te, te encontrás en este momento? Pues, eso es, es fácil, más para, más para el fin que para el inicio, claro. Uno ya tiene que tener conciencia de eso, que, que, no, que no me queda mucho, ¿no? Pero, como le dije antes, mientras me sienta competitivo, mientras me sienta me sienta útil, y eh, yo yo pienso en seguir jugando obviamente ya hago algunas otras cosas en paralelo con, con la carrera de baloncesto como estar adelante la asociación de jugadores eh, eh, tengo unos negocios eh, aparte de eso intentar ayudar a los chicos y, y bueno hay que hay que ir mirando lo, lo, lo, a ver lo que pasa cuando cuando uno cuando uno incierre de jugar las últimas dos este vas a seguir vinculado al báquetbol seguro, eso seguro, es lo que se hace, lo que me gusta hacer y no pienso, no pienso vivir sin básquet. Y, y la última, y, y, y para meternos ya en el partido y al mismo tiempo despedirnos con el partido en, en este programa de uno contra uno, agradeciéndote el tiempo, este, y tú y tú, Anomía, como siempre, ¿cómo se le gana a San Martín hoy? Pues con sobre todo con la cabeza. Tenemos que estar muy concentrados en, la, en las cosas que que hemos entrenado estos días y, y tener la tranquilidad porque hoy seguramente va a haber mucha presión va a haber momentos que ellos van a estar adelante y nosotros no no podemos des desesperarnos la verdad es entonces o el momento que nosotros vamos a estar arriba y no podemos creer que, que, que, que ya se haya acabado el partido entonces hay que estar muy fuerte con la cabeza y concentrado en, en, en lo que hemos hablado Guilherme, eh, gracias por el tiempo, eh, recién llegué a entrenar, no, no te dejé ni siquiera a, a la habitación. Eh, bueno, lo mejor para esta noche. Pues muchas gracias, siempre un placer hablar con ustedes y, y que hoy gane el mejor.